I'm not a I'm the I know who I am, da ngay nakh ba nok I'm bay. Ride the way, I'm the way, babba way, ra. Tendra, never the that the dog gas, <laughs> my go fat, don't lie and Put the trim to lem, do this <laughs> real. see your power Man I you man we kena so my sorry i got that the ball ta fail why duña bella je baga peureu do i can i can come a saxophone clock a car and let's for first no a no harre domole dora nada faut te brado le quel de secrétaire donne make a fraculo i'm determined an The neck the hey, the Ja, nu wat Ja, sexy LB. Sí, amigas, amigos. Radio Geneto es la radio desde la que estamos emitiendo. Es 107.5. Y está la asociación de vecinos de Geneto, esto es una asociación de consumo, una asociación juvenil, una asociación de mayores, una asociación cultural y una asociación de radio, una radio libre y comunitaria en la que ustedes también pueden participar. Y para que no se nos olvide a lo largo del programa Este sábado a las 6 de la tarde En la Plaza del Príncipe Concentración ¿Concentración para qué? Porque Ay, Hemos perdido los papeles Estamos desconcentrados Porque hay que hacer un homenaje A todos los inmigrantes que han conseguido llegar Y a los que han muerto en el camino Entonces en varias islas En Tenerife ...en Las Palmas y probablemente también en Fuerteventura y en Lanzarote... ...se suman a hacer al mismo tiempo a las 6 de la tarde, este sábado... ...un homenaje... Eh, ...intentaremos hacerlo lo mejor posible... ...y si quieren echar una mano... ...o creen que pueden ayudar a difundir esto... ...pues solo tienen que dar estas coordenadas... ...no más muertes, es el lema... ...y es el sábado a las 6 de la tarde... ...sábado 26 en la Plaza del Príncipe a las 6 de la tarde... El correo electrónico de la plataforma Todos Somos Migrantes es p, de plataforma, p, gmail.com. Y aquí muy cerca, latiendo, está el Sáhara. No sé si desde Asturias se siente el latido del Sáhara tan fuerte como en Canarias o tal vez más. Ya nos lo irán contando a lo largo del programa. Unos pequeños eh, seres. ¿Cómo se llaman estas eh, como ninfas de los ríos que hay en Asturias? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Las sianas. ¿Las sianas? Sí, ¿Qué? Bueno, de los ríos más que de los ríos de las fuentes. ¿Sí? sí que son unos seres de unos seres pertenecientes a la mitología asturiana que aparecían en las fuentes pues eso sí que ya estoy un poco más perdida de la historia de en profundo porque aparecían las sianas graciela no te acuerdas aparece en la noche de San Juan por la noche a las 12 de la noche salen del agua van y van regalando flores ba regalan flores a la a la gente o sea que son como algo son unas entidades benéficas Sí. sí, o sea que no es malo encontrarse una siana. No, no, todo lo contrario. te puede... daba mucha suerte. Y te puedes quedar enamorado de ellas sí, o algo. Sí, porque generalmente suelen ser muy, muy guapas, muy guapes, como decimos muy guapes. en Asturias. ¿Y no hay sianos para las chicas? No, o... sianos eso de aquella no se debía llevar. Estamos esperando a ver si nos reinventan alguno por allí ahora. <risa> pues las sianes de Asturias no sé cómo andarán de conocimiento de lo que ocurre por aquí, por el Sáhara. Pero con solo abrir Canarias Indimedia, que es una página de información alternativa, eh, colaborativa, eh, canarias.indymedia.org, pues hay una editorial ahora mismo sobre Dadash. Dadash es un, un saharaui, un luchador de, por los derechos humanos, miembro de la Asociación de Defensa de los Derechos Humanos del Sáhara Occidental. Y este hombre pues, ha sufrido prisión, encierros y estaba ahora mismo en libertad pero hace poco le han dado una nueva paliza las fuerzas policiales marroquíes y tenía concertado una visita aquí a Canarias ¿no? tenía concertado una visita a Las Palmas a un congreso sobre el Sáhara y resulta que el consulado español le deniega el visado no, no puede viajar no ha podido viajar bueno, esto es bastante chocante y bastante triste, quien quiera activarse Por esta causa pues, puede informarse directamente por canarias.indimedia.org. Pero hay más noticias del Sáhara recientes que son chocantes, como el hecho de que el gobierno español y el europeo quiera concederle un estatuto preferente a Marruecos, igual que a Israel, ¿no? un estatuto preferente. Y es chocante porque se están vulnerando una gran cantidad de derechos humanos en el Sáhara, de los inmigrantes que intentan llegar a Europa, de los saharauis y de la población marroquí que dice cualquier cosa que no apetezca, como por ejemplo, yo creo que el rey no es Dios, yo creo que el rey también caga, no sé, cosas así, ¿no? Y eso es peligroso en Marruecos, muy peligroso. De hecho, no solo eso nos une con Marruecos, ¿no? No solo... Eh, la inmigración el hachís y el pescado y los fosfatos ¿no? también nos une un montón de siglos de historia pero en concreto los saharauis nunca han sido marruecos y están un poco tristes ahí ¿conocen el tema del Sahara ahí en Asturias? ¿se oye más menos? No, la verdad que llega pues, mucho menos que aquí lo que se puede ver por, por la televisión pero no Procuran no, no informar demasiado. ¿No se informa demasiado? Pues bueno. ¿Y el, ¿Y el Banco Canario Saharaui, famoso de pesca, de eso se oye también por allá o no? No, nada, nada. Hay una plat la plataforma de solidar solidaridad con el Sahara y el único que funciona, pero está muy apagado. Bueno, vamos a ver si nos activamos todos. A ver, resulta que el pescado que está en el, las aguas del Sahara se eh, está siendo pescado... ...entre otros por barcos de Inglaterra, de Lituania, de España... ...o sea, la Unión Europea está pescando allí... ...tiene un acuerdo para pescar en aguas marroquíes... ...pero ese acuerdo no dice que pueda pescar en aguas del Sáhara Occidental... ...que todavía Naciones Unidas no ha determinado a quién pertenece... ...vale, pues hay tres eurodiputados eh, de varios países... ...uno de ellos es catalán, de Iniciativa por Cataluña los Verdes... ...que se han hartado de hacer preguntas y preguntas y preguntas al Parlamento... ...europeo, poniéndolo ante la, contra la, con la espada contra la pared... ...hasta que han confesado, ¿no? Y han dicho, sí, están pescando barcos europeos en el Sáhara. Vale, pesaos, que sois unos pesaos. Y entonces, pues, ahora sabemos que sí, que se está pescando en el Sáhara, ¿no? Al menos tres, ¿no? España, Lituania y Reino Unido... ...faenaron en aguas saharauis durante 2007. Once estados de la Unión Europea tuvieron licencias de pesca con el acuerdo... Las capturas incluyen caballa, sardina, cefalópodos y una lista más extensa. Eh, y podrían ser mayores aún las, las capturas, ¿no? Bueno, pues eh, esas son cosas que, que no, no llegan normalmente. Y si tuviéramos ahora mismo aquí una televisión que cubriera todo el planeta, lo estaríamos diciendo también, ¿no? Pero con imágenes. Noticias fresquitas eh, Ben Mageg presenta un proyecto de turismo sostenible en Senegal Ben Majek, Ecologistas en Acción ha presentado su proyecto de turismo sostenible en Senegal Que desarrolla con el apoyo de la Fundación Biodiversidad Con la asistencia de una buena cantidad de agentes sociales e institucionales Interesados por el futuro de este sector en el vecino continente Puedes consultar más información en www.ecologistasenaccion.org Y buscar eh, en, este, en esta página web el proyecto de Ben Majek. Más cositas. Qué difícil es ser emigrante. Tengo aquí delante un eh, artículo de Ramón Pedregal Casano Casanova extraído de Rebelión y solo les voy a hacer un, un par de, de citas. Dice, empieza con una cita de Che Guevara que dice, Son muchas las opiniones que se sostienen en este mundo y una buena mitad de ellas pertenecen a individuos que no se han encontrado nunca en situaciones difíciles. ¿Qué difícil es ser emigrante? ¿Qué difícil es ser emigrante? Pobre, permanecer impasible ante los abusos de la ley y de quienes se aprovechan de la debilidad de quien está sin papeles. ¿Qué duro es tener que pasar miedo? ¿Qué difícil es para un o una emigrante que le vean bien? Porque generalmente o, o no le ven o le ven mal. La burguesía difunde sus prejuicios, siembra el individualismo entre los trabajadores para que discriminen a los más débiles y así entren en la rueda de reproducir el modelo que les sirve a sus propósitos. Divide y vencerás. Son las ideas de la clase dominante. La burguesía quiere mano de obra barata, trabajadores divididos, que crean que mirando para otro lado no les va a pasar a ellos y que no piensen en sus derechos porque no hacen nada, que resulten obedientes y acepten como natural ser sometidos. La burguesía se aprovecha de las diferencias de color de piel, del acento al hablar, de los diferentes rasgos físicos, asuntos todos superficiales entre los trabajadores, leña para crear conflictos, al tiempo que bajan los salarios. El 42% de los trabajadores ya están por debajo de los 1000 euros. Hay más contratos basuras para temporeros que en toda Europa. Los amigos de la plusvalía ajena difunden ideas racistas para crear barreras entre unos y otros trabajadores. Divide y vencerás. 1976 We don't want no more war Falling north south East and the west It's full time for I and I To know ourselves But hate had made us forget Tengo aquí la carta de, de un estimado, querido y admirado amigo de Senegal, Amadou Ba. Amadou Ba nos informa de cosas que están sucediendo aquí en nuestro continente, hermano africano. El domingo, dice así, el domingo pasado 13 de julio de 2008 en París, la Unión Europea empezó a instalar un plan para matar a África subsahariana. Este domingo, la Unión para el Mediterráneo vio sus primeros segundos de vida en Europa. Este proyecto está propuesto... En 2007 por el presidente francés Nicolas Sarkozy. Pero la pregunta es, qué ¿en consiste, qué, qué consiste esta unión? No, no es una unión para unir fuerzas, para cambiar este mundo positivamente, porque hace poco tiempo la Unión Europea rechazó un país de Europa, que es Turquía, por razones políticas. ¿Y cómo, rech y cómo si rechaza a Turquía? ¿Cómo va a ser que van a crear una unión con los países de África del Norte? Por eso diremos... El hecho de crear una unión para el Mediterráneo so solo no es algo que consiste en luchar contra la pobreza, instalar la paz, desarrollo económico en este mundo, traicionado por sus propios alquileres. ¿En qué consiste realmente la unión para el Mediterráneo? ¿Un proyecto para matar a África subsahariana? ¿Un proyecto para desplazar las fronteras hacia el sur e instalar los centros de internamiento en los países de África del Norte? El plan de la Unión Europea es para la inmigración y con la unión para el Mediterráneo, Seguro que llegarán a deslocalizar los centros de internamiento e instalarlos en los países de África del Norte, en el desierto. Y eso es muy peligroso, porque si llegan a hacerlo, matarán el intercambio y los niños de hoy serán completamente transformados en ignorantes, racistas y tontos. Europa necesita los recursos de los africanos, pero no necesita a los africanos. ¿Un proyecto para hacer crecer la ignorancia de los pueblos europeos, endureciendo la pared de la ignorancia entre Europa y África subsahariana? ¿Un proyecto para eliminar Turquía completamente? ¿Una trampa contra los países de África del Norte? Cuidado con los políticos, porque son más peligrosos que los perros. We don't go wrong, we don't go wrong, we don't go pequeña gran victoria sí ahora una pequeña gran victoria esto fue publicado el 10 de junio de 2008 encontrado en eh, bueno en internet navegando por la red dice así a finales de agosto del pasado año un grupo de 37 ciudadanos venga venga de sies huía del centro de estancia temporal para emigrantes el ceti de la ciudad de ceuta y se establecía en un campamento clandestino en los montes colindantes con el adjetivo de evitar su deportación a Bangladesh y luchar por el derecho a una vida digna en España. Durante los más de dos años que muchos llevaban en este centro, previsto para una estancia no superior a cuatro meses, habían visto cómo migrantes de otras nacionalidades eran trasladados a la península, cómo compatriotas de bangladesíes eran deportados a su país con deudas que una vez de regreso jamás podrían pagar y cómo sus esperanzas de alcanzar su destino final se iban frustrando con el paso de los meses. Ese mismo mes de agosto, un grupo de compañeras pertenecientes a la red de apoyo Ferrocarril Clandestino bajaba a Ceuta para conocer su situación. A su regreso, la red decidió acompañarles en su desafío. La iniciativa, por tanto, no fue nuestra, tampoco lo fue la lucha y la fuerza. Nosotros tan solo pusimos nuestros recursos, esos que nos da nuestra posición de superioridad, entiéndase, blancas, con estudios, europeas. Al servicio de sus verdaderos protagonistas. E intentamos dar al de esas personas una dimensión más global. La denuncia de las fronteras allí donde existan. La red demostró en los meses siguientes la fuerza de sus vínculos y muchos colectivos, asociaciones y personas particulares aunaron esfuerzos. Una campaña de recogida de estrafas con más de 4.000 suscriptores, una concentración en la Puerta de Sol y otra frente al Senado, así como dos encierros simbólicos: uno formado por ciudadanos bangladesíes en la parroquia de Entrevías y otro formado con, por miembros del ferrocarril clandestino en la oficina de extranjeros del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Fueron la cristalización de esta batalla, mientras los compañeros permanecían con toda su fuerza y energía en los montes de Ceuta. En el camino, una experiencia compartida de lucha entre migrantes y nativos. Gracias a ellas aprendimos a borrar estereotipos. Creemos haber superado los prejuicios de corte más racista, pero muchas veces seguimos pensando en sujetos abstractos, los migrantes, a los que presuponemos una disposición a la lucha que no siempre es real, Unas veces por miedos muy vinculados a su situación de especial vulnerabilidad y otras veces porque sus intereses van por otros caminos, a contagiarnos por otras formas de hacer política que no siempre coinciden con la nuestra y descubrimos, en nuestro impulso, a personas con una valentía insuperable, ahora nuevos compañeros en nuestro viaje. Muy pocos esperábamos al principio que esta batalla llegara a buen puerto, Pero la fuerza demostrada en las acciones que se emprendieron, con ayuda, sin duda, de una cobertura mediática que esta vez jugó nuestro favor, culminó en unas negociaciones directas con el Ministerio de Interior. De ellas se obtuvo el compromiso del traslado de estos 37 ciudadanos bangladesíes a la península y la concesión, por motivos humanitarios, de un permiso de residencia para todos ellos. Durante los meses de enero y febrero, los compañeros fueron trasladados del CETI y de Ceuta a distintas ciudades españolas y los permisos fueron concedidos. Hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de reunirnos todos juntos para celebrar este final feliz, quizá mejor dicho agridulce, pues la fecha de hoy otros 70 migrantes viven en los montes de Melilla, en las mismas condiciones, pero nuestra fuerza no ha dado para una nueva lucha. Juntos nos escuchamos, compartimos vivencias de lo que fue la lucha a uno y a otro lado del estrecho y pudimos al fin abrazarnos y poner cara a esas voces que tantas veces habíamos oído al otro lado del teléfono. Juntos pudimos, sobre todo dejar constancia que ahora somos más, que las futuras batallas serán compartidas. A día de hoy, unos y otros queremos dejar en la memoria de todos que, a veces sí se puede lograr una victoria, pequeña quizá, pero para nosotros fundamental en esa lucha cada vez más común frente a las formas de discriminación y arbitrariedad que está generando el régimen de fronteras. Esto lo escriben la Comisión Bangla del Ferrocarril Destino. Ik radio genoten. Het is een programma dat we hebben in de hand. We een we een we een radio genoten. hebben we hebben een we een radio genoten. hebben we hebben een we een hebben een we een we een radio we we een Yusufa, ¿qué que es un Senegal? problema. Ya saben que es un problema. Ya saben que es un problema. Ya saben que es un problema. Ya saben que es es Ya eh, ¿Nos lo puedes repetir ahora en español para que nos ubiquemos más? Sí. La cosa en Senegal, es, bueno, está muy jodido, como aquí también, los empresarios están parados y los compañeros también siempre, cuando llamo ahí, me han dicho que están sin trabajar y algunos están preparando para venir aquí y cualquiera, cada uno está buscando una manera como cómo se puede seguir tu vida adelante. Eh, hay más problemas en Senegal ahora, que cuando tú viniste a Canarias. Y ahora hay más problemas. hay más problemas ahora antes, bueno, hay más problema ahora antes. Ahora que antes. Sí, que antes, sí, que antes, aquel momento. Más problemas. ¿Cómo sí. se dice más problemas en Wolof? Bueno, jafé no. jafé jafé jafé bu fu nekon bu ni ni Sí. Más problemas se dice todo eso así, ah, de largo. <risa> más problema jefe jefe bu medio jefe jefe sí problemas es problema problema sí problema problema Problem problema problem, sí. eso es mucho problema sí, es más sí problema buyoku, buyoko sí. es mucho sí buyoko bu, bu, no mucho es bubarí. bubari bubari sí. bubari es mucho sí y buyoku buyoko más más sí Buyoku más sí, sí. sí. bubari mucho buyo eh, problema buyoko eh, legi sí, ahora hay sí, más problemas sí. problema una que Moga nadar por la mufunja con neg. ¿Y a mano de muijuga senegal? ¿Ane 2005. Bueno, aquí podemos hacer un intercambio asturiano bolov. Sí. Maravilloso. <risa> ¿Cómo se dice más problemas en asturiano? No, más problemas. Más problemas. No se dice más problemas. No, sino no, no. Más problemas. Más problemas. Eso se dice igual. Eso se dice igual. Bueno, eh, ¿conocen ahí en Asturias? Uh -huh. ¿Hay mucha gente de Senegal en Asturias? Hombre, conocer, conocer, no. Sabemos que hay asociaciones que, que trabajen en esta línea, Asturias Acoge, yo es la que conozco más así, Asturias Ajá. Acoge. Pero así, vamos, nosotros no conocemos a nadie. Bueno, ¿y a Senegal se irían a dar una vuelta a África? Hombre. ¿Sí? Claro, claro. ¿No tienen miedo a las enfermedades, oh. de los negros malos que hay en África? y sí. te Para nada, para nada. Para nada. Ah, que hable, Piri está diciendo que acerquen más el micrófono a, a las bocas. <risa> bueno, entonces Yusufa, tú les animas a ir a Senegal también, ¿no? Bueno, sí, claro que sí, que no tengan ninguna mierda de esas cosas, y eso es una cosa que eh, la mayoría que son de mentira, y no te van a pasar nada, hay mucha gente que... ¿Está golpeando la mesa? Porque perdona, perdona, la energía perdona, perdona. de Yusufa <risa> sale fuera. Y porque mm. conozco mucha gente que han tenido eso... Pero eso miedo también antes y se fue en Senegal, no le han pasado nada y vienen y cuando vienen y me han dicho todo, y le, le, le trataron muy bien sin problema Ale, creo que también Rafa, tú sabes algo de Senegal porque tú hace poco que tú estás, bueno, el año pasado que estás ahí yo ¿Sí? ahora hace tres años que no estoy que no estás. tres años llevas sin, sí, sin estar en Senegal y tienes nostalgia, ¿no? sí, no sé, bueno, la verdad que estoy un, poco, un poquito fuera de cobertura de allá Y solo por teléfono y, y me pregunto que ganas para ir ahí. Tienes ganas de volver, ¿no? Sí, para volver. Mira, Yusuf, una curiosidad. ¿Han subido los precios de las llamadas telefónicas a Senegal? ¿Son más caras ahora que antes? No, la verdad es que no lo sé. No sabes, no, ¿no? No lo sé, no lo sé. ¿Tú cuando llamas que utilizas un locutorio? Aquí, sí. Desde aquí desde, desde aquí en Senegal un locutorio. Es más fácil que un móvil. ¿Cuánto viene saliendo la llamada? La llamada, bueno, algunos locutorios no son la mismo precio Algunos locutorios se suben caras... Minuto, no sé, cada minuto 18 centímetros. ¿Ocho céntimos. ¿8 céntimos? 18. 18. No sé, sí. Bueno, no, la verdad que no, no sé, no sé, no sé, Rafa. No me ay, ay, ay, ay, no lo <risa> bueno, estamos buscando la manera más barata de mantener estas comunicaciones con Senegal y de ampliarlas, ¿no? Gaby está buscando por internet, nutriendo de información. Sí, sí, al momento. tengo aquí una cosa que mola mucho, que hablé antes, es el proyecto de turismo sostenible en Senegal y bueno, he encontrado una página web que es http dos barra barra tursos.org t-u-r-s-o-s y aquí pues estoy con unas ganas de irme a Senegal que te cagas mira, dice, mira, por ejemplo San Luis, ciudad patrimonio mundial el parque nacional de las aves de Djut, si lo digo bien Djut. Dijud D-J-O-U-D-J Un parque nacional en San Luis. Yuge. ¿Será el yuge, yuge? yuge? sí. Yuge, vale. Parque Nacional de la, de la Lengua de Barbarie. Reserva de Fauna barbarie. de Gwenbeul. De Barbarie. De Barbarie, de barbarie. No, no, vale. Sí, no. Uah, yo Porque tengo si un acento barbarie, fatal. No va ningún turista para allá. Y dice, ya, la Barbarie. ¡No! no. <risa> bueno, la Reserva de la Biosfera Delta del río Senegal. Y bueno, hay varios espacios naturales, los pueblos del río Senegal... Hay proyectos rurales por ahí, que hay un buen pateíto. Estoy viendo aquí en el Google Earth cómo es la cosa y la verdad que se pinta bonito. Esto trata de que Ben Majek, que forma parte de la Federación Ecologistas en Acción, está promoviendo que la gente se anime a viajar a Senegal con objetivos ecológicos para ayudar a mejorar o a no perder espacios ecológicos y fomentar el intercambio económico también. ¿no? Bueno, pues eh, Ben Majek es... Eh, una federación ecologista de aquí Canarias que está incluida en esa red, o participa en esa red, y están también si de Asturias se plantean, oye, pues vamos a ver, están los de Ben Mahayek, a ver si damos un salto con ellos, para allá, para Senegal. Pero si no, de todas maneras, también es básicamente una red de amistades. Aquí, pues se puede decir que, aparte de Yusufa, hay más amigos senegaleses que están aquí y hay amigos senegaleses que están allá, como Paul, como Madú que participan en el programa de radio a menudo y que pues, también su... colaboran a facilitar el contacto. Porque no solo viajas, sino que al llegar allí vas a comunicarte con gente, porque son amigos de Pili, de Gaby, de Ian, míos, de Yusufa, y que además tienen un objetivo común, que es cambiar la estructura que no funciona. Aunque nos cueste años conectarnos para desde los dos desde las dos orillas cambiar trabajar juntos para cambiar esa estructura que no funciona no no nos limitamos solo a lamentarnos y a disfrutar cuando podemos sino que también intentamos trabajar para que cada vez disfrutemos más todos no y que no se destruya no se destruyan más vidas en en el mar no entre otras cosas no sé si he resumido brevemente lo que es el puente humano y uh -huh. o Gaby pueden decir algo más sobre el puente humano Bueno y con ganas de que, de que esto crezca la red, ¿no? Estamos ahí haciendo vínculos Bueno, tenemos muchos amigos en Senegal pero también está ampliándose el, la red hacia Bolivia posiblemente dentro de poco también tendremos amigos, tenemos amigos pero que se unan a la red como activistas de Uruguay okay. eh, tenemos ya amigos en Barcelona, en Madrid Y activistas, compañeros, activistas que están por ahí, ¿no? Más es voces, una palabra un poco rara, la activista, ¿no? Parece como una palabra sectaria. Pues que es una persona activa, ¿no? Y que es proactiva, además. Que no tiene otro, otro secreto eso. ¿Y cómo, cómo se podría llamar...? Bueno, no sé, ustedes que llevan ya un, pues media horita aquí aterrizando en el programa de radio. ¿Cómo ven esto? Hombre, cualquier iniciativa así sea bienvenida, yo que sé, no sé. A ver, eh, así, nosotros estamos un poco sumidos, tal vez, con frecuencia en este tipo de temáticas, ¿no? Y ustedes están de vacaciones, con lo cual tienen una distancia fantástica respecto a todo, ¿no? Y entonces, a lo mejor, ¿cómo ¿a ustedes se les ocurre alguna palabra para, para, para rebautizar esto, no? Normalmente estamos encerrados a la palabra activistas, ¿no? Alguien que en su tiempo libre, aparte de ir a la playa, también dice un mail para quejarme, o un fax para quejarme al consulado marroquí de lo que le está haciendo a una persona saharaui, por ejemplo, ¿no? Eso se suele llamar activista. ¿Hay alguna otra palabra para llamarlo? Es que no sé si alguna palabra, pero bueno, activista yo lo relaciono con acción. Y todo lo que sea acción y movimiento, que independiente... Ahora cuando nos decías, ustedes que están de vacaciones, que estemos de vacaciones, no significa que, no, que desconectemos de la realidad y del día a día. Para nosotras es un poco pues, el tema este, pues claro, en Asturias hay, das prioridad a otros temas porque a nivel social, pues, y lo que nos toca más de cerca, pues, es el tema del paro, el ver familias, además, a nivel de inmigración, lo que más hay es gente de Sudamérica, a nivel de África, porque en Asturias, pues, hay un problema, que ahora estamos con la crisis a nivel de España, a nivel nacional, pero claro, en Asturias ya llevamos unos años acarreando, pues, un una movida de temas de paro, de temas de que la gente tiene no, no los que tal, sino que tenemos que emigrar, marcharnos a otras comunidades a trabajar porque realmente no hay trabajo y sobre todo en la zona en la que vivimos nosotros, que es una zona... Es la zona más castigada, se si puede sí, decir, de Asturias la zona... Sí, sí, sobre todo en la zona y una zona, bueno, pues lo que son las grandes ciudades pues todavía sigue un poco enmascarado este tema porque como que se ve que se mantiene el nivel pero en la zona de nuestra, de las cuencas mineras ...pues es donde se están cerrando todo el tema de la minería... ...que sabemos que ahora pues no, no es rentable... ...pues ahí pues hay un montón de paro... ...gente, familias desestructuradas... ...porque claro, al no haber ingresos económicos... ...pues eso tiene unas consecuencias... ...entonces claro, estos problemas sabemos que existen... ...sabemos que es una realidad, que está en el día a día... ...porque tú pones el telediario... ...y todos los días hay una noticia de un cayuco... ...que si en Motril, que si en la zona, en Canarias... Pero realmente, claro, no lo vives tan de cerca ni tienes esa capacidad porque realmente también hay otros problemas, claro. Uh -huh. Aquí sugieren que... Pero bueno, que, me... okay, Pero entonces... Eh, hay un problema fuerte de paro en Asturias. Sí, sí. Sin embargo, también hay una imagen de otra Asturias, de una Asturias muy burguesa. ¿Es, ¿Existen esas dos Asturias? Hombre, bueno. yo me imagino que como en todos los sitios. O sea... La mayor parte de la gente de Asturias y de la zona donde vivimos nosotros somos gente de clase obrera. O sea, que venimos de familias obreras, de zonas obreras y en les que, bueno, pues toda la vida se trabajó para vivir. Para vivir lo mejor que podías, eso sí. Porque pues allí está la cultura pues, de, de vivir bien, lo mejor que puedas. Clase obrera, pero para vivir bien. Uh -huh. Entonces, bueno, después, claro, vas a otros sitios, a otras zonas de costa. Por ejemplo... Eh, ¿Avilés? No, Avilés es muy industrial. Siempre hubo mucha industria. El puerto está allí. Y, y no, Avilés no. Pero sitios más como Ribadesella, más así de, pues eso, de gente que vivía a lo mejor en, en Oviedo y tenía su casa de, de veraneo en la costa, en Ribadesella, Villaviciosa. No sé, pero bueno, que normalmente nosotros, bueno, la gente con la, que habla, con la que vamos convivimos, somos todos normalillos vamos y entonces las reclamaciones o las luchas sociales eh, ¿qué, qué demandan empleo simplemente o hay un, una propuesta de digamos de reconversión de la región del, no sé ¿Qué se, ¿Qué se hace? ¿Qué se plantea? Hombre, nosotros venimos de, de una historia reciente de mucha lucha obrera a ver, sobre todo en la zona, pues eso, en la cuenca minera y pues nosotros, los padres nuestros eh, bueno, hablamos asturiano aquí a tope. Habla asturiano un ratito, venga, sí No, sí. Bueno, ya, ya estoy hablando, si hablo así que los, nuestros padres ahora hablo castellano nuestros, <ríe> no, nuestros padres o sea, todos tienen una experiencia de lucha obrera fuerte porque... A ver, nosotros heredamos la... a ver, lo, que, lo que recogieron ellos o lo que lucharon ellos, heredamoslo en cierta medida. Ahora está mucho más disipado, ahora mueveste cuando te, el problema te afecta directamente. O sea, pues a nivel de vivienda en general, a nivel estatal, o sea, la gente empezó a moverse y empezó a pedir pues cuando era una situación insostenible. O sea, yo creo que eso es generalizable a todos los sitios, en Asturias y aquí, en todos los lados. O sea, mueveste cuando te están jodiendo y cuando te afecta. O sea que te, tienes que tener mucha empatía para para que realmente salga de ti. O sea, mucha empatía, yo qué sé, que eso pues, que, no sé, una una calidad de pues de, de de compadecerte o de no de compadecerte sino de sí de empatizar, ¿no? Para mm. que realmente en general la gente picase cuando pues cuando y toca. Esa es la putada, ¿no? Pero que. Activistas da igual, o sea, llámalo como quieras, el caso es hacer algo con un sentido. O sea, si hay, no sé. El nombre al final da lo mismo. ¿En este momento eh, se habla también de crisis en Asturias? Es sí, decir, a la sí, gente sí, claro. le ha pasado a afectar más en los últimos dos años o en este año? Eh, ¿A estar peor la situación económica? No, la crisis lleva muchos años. O sea, Asturias fue una región que vivió de la mina mucho tiempo. Y que, bueno, la mina no se sostuvo y el recurso limitado. Y entonces, bueno, pues ahora hay crisis porque la gente está desorientada. La reconversión fue una cagada. O sea, no se supo a la vez ir sacando, sacando pues, otra alternativa. Uh -huh. Y ahora, pues bueno, pues claro, estamos heredando todas todo esas todo miserias. O sea, hay los mismos problemas que en, en otras regiones, me imagino. Lo que pasa es que, bueno, pues acentúase pues, esa esa mala gestión de la de de de todo lo rica que fue Asturias de lo que sigue siendo rica porque tiene costa tiene montaña tiene algo de ganadería tiene bueno la leche asturiana mm. tiene mucha no pero que pues esa mala gestión hace que, que que que no se sepa no sé que ahora pues que estemos hablando de crisis sobre todo en Lestones donde la minería fue lo que levantó a la gente ¿Y no se ha también reducido el, el ganado por directivas europeas? Sí, sí, sí, la leche, el precio de la leche, todo eso, o sea... Bueno, yo tampoco sé, yo sé así un poco de, de lejos, pero... Uh -huh. Sí, pero... Pero lo que marca Europa, pues, pues a la gente que tenía... Bueno, yo no sé a Central Lechera Asturiana, que hay una empresa fuerte, pero a la gente que tenía, pues yo qué sé, 50 baques que lo podía vender a no sé dónde... Pues eso sí que ahí hubo jaleos porque el precio que marcaba Europa no era el que el que realmente ellos necesitaban poner, ¿no? no sé, una cosa así. Un sé. Bien y así así estamos. Entonces ah, cómo y ahora hace tiempo que ustedes vienen por Canarias, conocen Canarias, ¿no? Están vinculadas con Canarias desde más tiempo, no de este primer viaje, ¿no? Sí, sí, sí, sí hace ya unos cuantos años. Entonces tienen. ...una visión contrastada de Asturias y Canarias... ...sí... <risa> ...¿y qué es lo que más les llama la atención como diferencia? ...la tranquilidad, que uy, allí vivimos muy azotados ...y muy metidos para adentro también en general... Somos de carácter frío... ...y de grandes montañas... Sí, pero ...y a mí, de nubes... ...a mí hay una cosa que me llama la atención... ...es que me llamó antes la atención cuando tú decías lo de... ...lo de la imagen de Asturias... Y yo creo, claro, nunca había oído eso, pero realmente lo piensas, dices tú, el enmascaramiento que están haciendo de la situación, de la realidad que tenemos en, en nuestra comunidad, de decir, porque yo creo que esa imagen que se está dando, es decir, hay una crisis a nivel social, la gente pues estamos con la venda tapada, porque como no te muevas o no veas tu realidad, no salimos de ver lo de alrededor o lo de uno mismo y ver realmente que, qué es lo que hacen, vamos a, vamos a dar una imagen de Asturias Verde, Asturias tiene todos los recursos, Asturias tiene, y sí que tiene recursos, lo que pasa que no tiene pues, gente que lo sepa gestionar, como pasa a, en muchos otros sitios. Y luego eso, y al decir la imagen contrastada de Asturias y Canarias, te llama la atención porque Asturias, eh, Canarias, Tenerife, cómo nos venden Tenerife y la isla y en Asturias, y luego, claro, nosotros pues, pues yo me considero pues, una afortunada en el sentido de decir vienes a la isla y no solo descubres las Américas y los cristianos a nivel turístico, a nivel, sino que, pues que, que esta isla pues, tiene otra a nivel gastronómico tiene bastante que, que ofrecer y luego a nivel de gente que está implicada que dices tú a lo mejor si te quedas solo con el carnaval de Tacoronte que lo tienes todo el año porque vienes a la excursión al hotelito de Puerto de la Cruz que te vende lo que te, les interesa… Y ya está. Pero, pero bueno, que estos días, como estamos relacionándonos con gente que está implicada a nivel social, pues te llama la atención que realmente para nosotros, o por ejemplo para mí, es un desconocimiento el tema de la inmigración, porque no me toca de cerca, porque no lo ves día a día, pero sí que ves otros temas, lo que hablábamos antes, de que sí tienes pues, al lado pues, unos temas sociales, porque claro, aquí es por el tema de la gente que viene de fuera, pero allí ves la gente familias que no llega a fin de mes, que no tienen los hijos pues un bonobús para poder ir a la capital a Oviedo a estudiar y que es una realidad que que es triste y luego con lo que tú me decías de que se venda esa imagen, pues sí, Oviedo es una ciudad pues del norte, de muy bien vestir, de muy bien comer, de la sidra, pero claro como en todos los sitios luego por detrás escarbas un poco ¿eh? sí, bueno, si hay un príncipe de Asturias algo tiene que quedar para el pueblo, claro, ¿no? es que están galanados claro. en día, ¿no? Y ahora eso, entre Fernando Alonso y Leti Triunfante, pues lo tenemos todo solucionado. Bueno, tenemos sonriendo al otro lado de Cristal a Josema, que es un compañero de la Comunicación Independiente, que celebra ya bastantes programas emitidos de Garujita, que no ha dejado de subir en calidad y que está conectado con todas las luchas sociales de la isla y bueno, más allá luego, luego te invito a algo ¿eh? <risa> Josema ¿cómo va todo pues tirando tirando tirando bueno eh tirando por lo menos tirando no te no tiran de ti a dar. <risa> Vamos a ver, ¿cómo? cuéntanos un poco cómo van los últimos programas de Garujita, qué temas han tratado y por dónde han ahora los intereses más latientes. Precisamente en el último programa dedicamos un comentario al fallecimiento de un curioso personaje que estuvo los últimos momentos de su existencia por aquí, como fue el comisario jefe provincial de Santa Cruz de Tenerife, Gil Rubiales, un curioso policía condenado por tortura, que terminó aquí su carrera gloriosamente. A su entierro acudieron representantes del ejército, de los políticos y, por supuesto, los curas. Todos estaban para despedirlo. En Pamplona, el día en que murió, estaban de fiesta. Era San Fermín. Okay. Y aunque no fuera, lo hubieran celebrado igual, me parece, porque... Lo mismo Pero... tenían motivos de alegría Precisamente en Pamplona Se hizo famoso rubiales Por salir a la calle a pegarle a la gente Con cadena Mi madre Chiquito personaje ¿no? Bueno y su condena Su condena por tortura Lo fue porque eh, Un camionero vasco Cayó en sus manos Resultado muerte por tortura Por eso fue juzgado y condenado Aquí a Canarias lo trajeron Y aquí ascendió Y bueno, la prensa señalaba la cantidad de medallas que tenía Me La primera precisamente se la concedieron Al año siguiente de haber matado a cami ese camionero vasco Que se llamaba José Arregui O sea que, bueno, ese personaje ya no está aquí. Y algún personaje más agradable también ha visitado los micrófonos de, de Garujita, ¿no? ¿A quién te refieres? No sé, no sé, no sé. Había un... Hay un señor de edad ya muy avanzada que es de la... digamos de la lucha anarquista, ¿no? No, al final no fue posible realizar esa entrevista, desafortunadamente. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. pero bueno, pero. pero eh. Se intentó, ¿eh? Pero, pero el señor está, no estaba en condiciones. Están entonces, con él entonces, ¿no? Se intentó, se intentó. ¿Están un, personaje, con él? un personaje curioso que vivió el tiempo de la, de la República, cuando él era joven, que perteneció a las Juventudes Libertarias aquí en La Laguna. Estuvo en. O, o que sufrió ¿no? de, la, de la represión un personaje que tenemos ahí pendiente en, en cuanto sea posible entrevistarlo Venga, un saludo para él ¿Cómo es su nombre? Antonio Antonio, un saludo para todos los Antonios y en especial para él ¿No? <risa> ¿Pili, ¿qué? ¿Tenemos conexión? ¿Cómo lo ves? A ver, a ver a ver. Hola. Hola. Hey, Ajayu, ¿cómo va todo? Hola, Rafa, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, aquí contentos eh, haciendo radio. Yo llevaba un tiempo fuera y aquí están, pues, una buena tropa de gente. A ver, que se presenten. Tenéis ahí a Ajayu. Hola, Hayu soy Ian. Hola, Ian, ¿cómo estás? <risa> Ayer ya lo conocías. Eh, Gaby. Hey, buenas tardes. Venga, Yusufa, tienes ahí a un hermano de Bolivia. Hola, compañero, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Bien, aquí nomás, haciendo cosas. Aquí me alegro. Aquí, Yusufa, te podría hablar en Wolof y tú podrías hablarle en, en Coyaisur, ¿me equivoco? ¿En cómo? ¿En qué idioma le hablarías? Quichu. En... ¿En cuál de los idiomas nativos de Bolivia le hablarías tú a Yusufa si él te hablara en el suyo? Quechua, en quechua, quechua, quechua y wolof y asturiano hoy aquí en la radio, porque también hay gente de Asturias, se presentan, aquí sí? Sí, hola, yo soy Marta y yo te podría hablar en asturiano, en bable. Saludos, yo soy Graciela, que también bien, es de Asturias, y por ahí está... Allá... Salud, soy Josema. Aquí, Josema. Hola, Josema, ¿cómo estás? Tirando a dar <risa> Es broma Hacemos José. lo que podemos, como todos en todos lados José más compañero de aquí Trabaja también en medios comunitarios eh, Y hace un programa de radio que se llama Garujita Ajayu y a Bolivia Ya hemos hablado con él en otras ocasiones aquí en la radio Y tiene otros compañeros que también hacen un programa de radio No como nosotros, una vez a la semana, sino una vez al día Así que felicidades para todos los compas, Ajayu. Gracias, ahorita deben estar por concluir ya el programa. Es un programa que se llama El Exprimidor, ¿verdad? Sí, sale todos los días. Eh, ese programa se emite en tres radios de la ciudad de Sucre, eh, que son eh, Radio Sucre, si no me confundo, ¿no? Radio Central... No, Radio Capital. Ah, Radio Capital, perdón. ¿Y la tercera es? Radio Contacto. Radio Contacto. Por esas tres radios sale este programa que lo hace un equipo de Indimedia Bolivia, ¿me equivoco? Eh, de Sucre. Del Centro de Medios Independientes eh. de Sucre, ¿no? Sí. El Centro de Medios Independientes de Sucre. Y bueno, eh, Ajayo, tenemos aquí una noticia... Pues que especialmente toca compartirla, no sé si ya te ha comentado Pili. Sí, me mandó el link de, de este boliviano que habría sido deportado. Primero habría sido puesto en los campos, en los centros de internamiento, el, los llaman aquí. Centros de internamiento y luego habría sido deportado, así un operativo extraordinariamente raro. Sí, este, este ciudadano boliviano participó de la huelga de hambre que hubo en el mes de abril en, en el centro de internamiento de Madrid, que, bueno, se llama Aluche, el centro de internamiento, bueno, en Madrid, en ese centro de internamiento, él participó en las huelgas de hambre y hizo declaraciones a través del teléfono a una radio hermana, que es Radio Vallecas, y en esas, esas, esas, grabaciones, esas grabaciones están registradas y son accesibles en Internet, eh, pues... Se ve que de alguna manera estaba... Pues se significó, ¿no? Y tuvieron que liberarlo más adelante. Lo llamaron a acudir de urgencia para retirar sus objetos que habían sido retenidos por la policía. Todo esto cuando ya era libre, ¿no? Y le, le dieron el pasaporte, un bolso deportivo, pero no le dieron ni las llaves, ni el teléfono móvil, ni la mochila con la ropa. Eso fue el 1 de julio de este mes, ¿no? Un periodista la acompañó esa tarde y, y el jefe de, de seguridad le comentó al periodista que le habían gustado muy poco los comentarios que este boliviano había hecho a la prensa. Pues vale, una hora después de abandonar el centro, recibe una nueva llamada desde el número de teléfono pidiéndole que se persone de forma urgente para retirar el resto de sus pertenencias. Pero esta segunda vez ya es detenido, ¿no? Eh, lo acompaña el periodista de nuevo, pero cinco policías de Paisano le esperan a la salida del metro, donde es detenido, pasó la noche en la comisaría, y, y bueno, ahora ya está en Bolivia. No saben ni de qué departamento era, o de qué... ¿De qué zona de Bolivia? Vamos a ver, tenemos aquí solo la, la noticia que nos han pasado, la gente del, del colectivo Ferrocarril Clandestino de Madrid... Y dicen, bueno, pues que, que él ha dicho desde Bolivia que fue deportado como un animal, con mordazas, correas de seguridad en muñecas, tobillos, rodillas, muslos, además de una especie de chaleco de fuerza. Eh, vamos a ver. No, no sabemos el departamento de Bolivia dónde está. ¿eh? Pero podemos ponernos en contacto con los compañeros del ferrocarril clandestino. Sí, sería interesante poder saber dónde está y cómo lo podemos ubicar... Correo electrónico o algo y poder hacerle entrevistas. Eh, una noticia más para hablar de, de lo que estábamos hablando... ...de cómo construir un, un trabajo de comunicación para la gente... ...que está encerrada en los centros de internamiento. Y bueno, han pasado pues, una semana desde que hablamos, ¿no? Que, uh -huh. cómo, ¿Cómo se ve la cosa por Bolivia...? ¿Hay posibilidad de hacer ese trabajo desde Sucre, conectando con Senegal y con Canarias? Sí, podríamos ver de aunar esfuerzos, porque aquí en Bolivia no se sabe nada de esos campos de internación, que en realidad son cárceles para los migrantes bolivianos que están por España y en Europa. Aquí no se conoce nada, no se sabe nada de todas esas pericias que pasan allá los bolivianos. Las noticias así a nivel de Europa, eh, Gaby, ¿tú podrías comentarle un poco las últimas noticias a nivel europeo respecto a centros de internamiento y en general con inmigración? Bueno, los centros de internamiento en hasta hace muy poco, hasta el 18 de junio, cada país eh, lo gestionaba según la legislación nacional y entonces pues había mucha divergencia en el trato de, de los migrantes por ejemplo en Italia lo normal era eh, retener a los migrantes 18 meses en estos centros de internamiento que son dice que son prisiones pero son peor que prisiones porque no, no tienen los mismos derechos que, que, cualquier, que cualquier paisano de aquí ¿no? que está en una prisión porque no pueden, no pueden salir no pueden ir a un patio normalmente eh, no pueden eh, comunicar libremente con gente de fuera, no pueden hacer llamadas de teléfono, son tratados muchas veces de manera denigrante, se falsan muchos los, los derechos humanos ahí dentro. Pero bueno, eh, por ejemplo, en Italia era el máximo era 18 meses y en España hasta, hasta todavía está ahí, que son 40 días. Pero esto, como hay una nueva legislación que a partir del 18 de junio se aprobó a nivel europeo, que aumenta el plazo hasta 18 meses de manera eh, igual a todos los países europeos, que los menores ya no son tratados por la legislación eh, estatal, sino que son tratados como, como, como presos, igual, para, para que vayan a centros de internamiento, no, no tienen ningún derecho como menores, que, bueno, no sé si se me escapa alguna cosita, que se me escapa, pero es que es una barbaridad... Mm o sea, vulnera los derechos humanos por donde lo agarres y, y bueno, y que va, muchas veces esa legislación europea va en contra de las propias leyes, las constituciones de los países ¿no? eh, en nuestro país los menores tienen derecho a la educación como todo el mundo eh, tienen derecho a un trato especial, está la ley del menor eh, incluso los adultos tienen aseguradas una, unas condiciones que los inmigrantes eh, por ser pobres no tienen y bueno, pues así está la situación ¿no? y en cualquier momento esta legislación europea se aplica eh, en, en un país, fíjate tú, un país socialista como dicen que es este, que es España ¿no? y que se es, están haciendo estas cosas aparte de que bueno, dijeron que los socialistas de este país bueno, los, perdón, los, los del partido socialista ese, de este país, dijeron que se iban a oponer a esta legislación y sin embargo ya están haciendo redadas para para darles cartas de expulsión a los, a los extranjeros ¿no? Y, y bueno, la cosa está fea, está fea y tenemos la lucha ahí, adelante Y bueno, si cuantos más nos aunemos y enunciemos esto, pues es queda esa esperanza, ¿no? Venga, mira, Hayu, tenemos bastantes cosas para compartir Pero creo que también nos toca escuchar desde Bolivia ¿Qué, qué es lo que está ocurriendo ahora? ¿Qué es lo, lo más importante para los movimientos sociales allí? Es de agosto, ¿no? Bueno, eh, ahorita el panorama es un poco conflictivo a nivel nacional Se está esperando un referéndum revocatorio para el 10 de agosto Donde se deduce que si el presidente de la República Morales no alcanza Tiene que alcanzar un porcentaje mayor al cual ha sido elegido para ser revocado Y, y sus contrapartes de la oposición que están en las prefecturas O gobernadores, como quieran llamarlo ahora tienen que alcanzar eh, un mayor porcentaje para quedarse o ser revocados. Eh, hay que recordar que es, este proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Senadores donde la, opo la oposición tiene la mayoría. A ver, eh, ¿está haciendo alguna cara extraña, Josema? Creo que no es lo del todo. Eh, se trata de un, un proceso revocatorio que... Mmm, ¿Que forma parte de la, nueva, del, de la Constitución boliviana o ha sido una propuesta del mismo Evo Morales? En primera etapa fue una propuesta de Evo Morales para poder un poco... A ver, después de que ha sido elegido Evo Morales y se eligen a, eh, gobernar, a los prefectos en cada departamento que llegarían a ser los presidentes de cada departamento si quieren, para entender un poco la figura eh, la, la oposición llega a tener como tres cuatro prefectos que le empiezan a causar conflicto al gobierno, estamos hablando de Santa Cruz, Pando, Beni, Carija, y este último se sumó el de Chuquisaca eso es tema aparte. Estos cuatro prefectos empezaron a conflictuar el panorama porque eran de la oposición y empezaron a trabajar en, para desestabilizar todo un proceso que estaba viniendo en Bolivia. ...colaborados por la embajada norteamericana con Philip Goldberg... ...con los cuales eh, tuvieron reuniones durante todo este tiempo y se siguen reuniendo. Hay que recordar que Philip Goldberg fue uno de los eh, responsables de la división en, en el país de oriente... ...y bueno, ahora está empezando a tratar de desestabilizar todo un proceso. Es decir, embajada norteamericana eh, comunica con prefecturas... Y se empieza a hacer un proceso de estabilización. Sí, desde eso, a través de los financiamientos de USAID, bajo el marco de... USAID, USAID es la, la ayuda, es como la agencia española de cooperación internacional, pero de Estados Unidos, o sea, la agencia sí. de ayuda en el exterior, de cooperación, digamos, es decir, que está financiando un movimiento sí. político contrario a Evo Morales, ¿sería así? Sí, exacto, eso es en pocas palabras. Y todo este tiempo ha tenido efecto, la desestabilización se ha da dado tal punto de que hay una especie de ingobernabilidad, es decir, en los departamentos escucha, eh, Santa Cruz, Pando Ben y Tarija, el presidente no cuenta, no puede gobernar, es decir, no tiene una presencia real de Estado en los departamentos porque la oposición así lo evita. Eh, en ese panorama conflictivo el presidente manda a la cámara de senadores y de diputados una ley de revocar la ley de referéndum revocatorio que se lo ha denominado en la que se establecen parámetros de revocatorio de, eh, de con cuántos porcentajes se tendrían que quedar los eh, prefectos o tendrían que irse Ajá, y o sea esto, que puede ser revocatorio eh, tanto con prefectos, ¿no? Sí pareja para todos eh, mm. prefectos y para el presidente y vicepresidente mm. esto lo la oposición no la, en primera etapa no lo, no estaba de acuerdo y le en la congeladora de aprobación de leyes que tiene el parlamento mm. la cámara de senadores eh, mantiene la congeladora de este proyecto pese a que fue aprobado bien en la Cámara de Diputados eh, y eh, pasa un tiempo donde el panorama se conflictúa llegan el ex, eh, ahí se dan los conflictos en la Asamblea Constituyente se dan los conflictos en los departamentos Chiquisaca sufre un conflicto fuerte que le implica una ruptura entre campo y ciudad Y luego se eligen prefectos y en todo este panorama la oposición, no, no entendemos qué le pasó, decide aprobar el referéndum revocatorio. Seguramente lo que mucha gente no sabe por aquí es que eh, si, si Evo Morales no fuera como que está con el pueblo, no le pasaría todo esto. Evo Morales está con el pueblo y hace una política realmente social. Y estaba dándole vida a, a un pueblo que estaba, que estaba empobrecido. Que estaba revitalizando una economía que estaba ya agonizando. Si Evo Morales estuviera con la CIA, te aseguro, estamos seguros que no le pasaba nada de esto. Pero estos pinches sinvergüenzas burgueses resulta que se juntan, ¿sabes? Y, y, y van a, a, a, por, a por todas. Porque, porque realmente este gobernante que tienen ahora por fin está con el pueblo. Sí, les voy a mandar un link para que puedan leer, es, les aclara toda la figura el tema del revocatorio, con cuánto tendría que hacer, por Venga. ejemplo, el presidente Evo Morales tendría que ser revocado por el más del 53%, si la oposición quiere que el presidente Evo Morales salga y deje su mandato, tendría que conseguir más del 53,74%, es decir, más de la mitad de la población de Bolivia. Tenía que alcanzar a un 50, 55% y... para revocarlo al presidente. Ajayo, en esta situación Luego... de desestabilización hay algo que, por lo menos desde aquí, desde lejos, resulta muy preocupante. Nos comentabas que están habiendo brotes racistas, ¿no? Eh, sí, sí. Es un trabajo sistemático que ha estado haciendo la oposición de exacerbar los sentimientos de diferencia que hay en nuestro país. Y hay que decirlo, el movimiento socialismo también entró en este, en este juego. Eh, tomo, en nuestro país eh, tienes más de 37 nacionalidades entre etnias y culturas y pueblos. Estamos hablando desde los quechua, aymaras, guaraní, tupi-guaranismo, genios, mosetenes... Mayoreos, Takanas, eh, tacanas, una infinidad, son 37, se, se contabilizan como 37 pueblos o naciones, con distinto manejo del lenguaje, distinta cultura y distinta forma de comprensión de la realidad y de su forma de vida. Eh, Estoy oyéndote a Hayu es... y miro para, miro para Yusufa, ¿no? Y como estamos soñando, Yusufa, con hacer un programa de radio que comunique Bolivia, donde está Hayu, Canarias y Senegal, estoy pensando no que qué diferencias y qué similitudes hay entre Bolivia y Senegal, Bolivia ah, está luchando por, por por tener, por manejar sus, sus recursos naturales ella sola, ¿no? que no lo que no se lo roben Estados Unidos y Europa. Y en Senegal todavía no hay esa situación, ¿verdad? Es bueno y la verdad que no esta situación. Y porque la verdad que de momento hay muchísimas asociaciones que de americanos y que se van en África o de España o de Francia para manejar los recursos que están allá en África y no se pueden manejarlos solo. Y de momento no están haciendo ninguna cosa o ningún motivo para Para poder y manejarlos solo. Y las dejan los europeos y van a robar los uh, recursos como estaba. como, como estuvo, aparición ahora. Porque veo la diferencia, veo la, la similitud en que también Senegal es un país con muchas etnias, con muchas culturas distintas. Sí. Sin embargo, el, el componente mmm, blanco, como lo había en Sudáfrica, oprimiendo, eh, no está. Y, y en Bolivia sí, en Bolivia a Ajayu existe, ¿no? Un, un, un, un grupo, un, digamos, una parte de la población criolla o blanca que se siente superior a veces a la indígena y la ataca racistamente. ¿Es así? Sí, hay que entender. sí es verdad, hay que entender el proceso que ha tenido Bolivia, que en la colonia, eh, a través del fundador Simón Bolívar, muchos historiadores aquí en Bolivia no están de acuerdo, Pero eh, los datos nos votan de que él fue el primero que empezó a tratar de eliminar esas diferencias sociales a través de la homogenización de la cultura, de, de, a partir de la homogenización entendida en el ciudadano. Estamos hablando de la fundación de Bolívar en 1800 y eso se plasma en, un, en el decreto, en la carta de fundación que manda Bolívar, donde menciona que solo pueden ser ciudadanos bolivianos aquellos que puedan tener más eh, un determinado monto de ingreso económico o que puedan o que puedan haber ido a los colegios. Ellos solo tenían eh, ciudadanía boliviana. Estamos hablando de la dinero o de cultura, Bolivia. ¿no? Tener dinero o cultura para poder ser ciudadano. Eh, dinero y ser letrados en realidad. Dinero o y tener, cultura las ver, dos. No me eh, confundas. cultura le entendemos nosotros en otra visión cultura es todo aquello lo que el hombre ha construido en su proceso histórico. Y el tema de ser letrado de haber accedido a la universidad o a la escuela o haber usado o solo hablar castellano no implica una una posesión de cultura hegemónica. Claro, en el caso de Senegal la cultura a la que están obligados los senegaleses A acceder es a la francesa para poder manejarse, ¿no, Yusufa? Pero Rafa, tú sabes que yo, tú asumirás que yo no soy de Senegal y. Bueno, es que Yusufa además es de Mali. <ríe> sí, porque, bueno, estaba, estaba, estaba, estaba, viviendo, estaba viviendo en Senegal, pero no soy de Senegal. ¿Y, y cómo. Oh. Eh, ¿Es diferente la situación de Mali o la de Senegal? Respecto a los recursos naturales, al acceso a los recursos naturales. Quiero decir. En Mali o en Senegal, ¿tú crees que la población controla sus recursos naturales, su riqueza, o es controlada desde fuera? La verdad que la mayoría las controlan desde afuera, allá en el, en, el, en el centro no. En ese sentido, en Bolivia ha habido un avance, ¿no, Ajayu? Eh, sí, todo parte por la, el proceso histórico después de la revolución del 52, eh, se empieza a tener un proceso, de, y es más antes, desde los cataristas mismos, empiezan a tener una visión donde los pueblos indígenas, la población boliviana, tendría que administrar sus recursos naturales en la recuperación de la tierra y el territorio, que son dos conceptos muy distintos, el tema del acceso a la tierra, eh, implica, por ejemplo, un determinado territorio, un determinado arancel, un determinado espacio geográfico donde pueda convivir y el acceso a la, a la autodeterminación del territorio, que la comunidad misma, que tiene dominio territorial, pueda administrar sus recursos, pueda eh, tener prisión en su forma de educación, por eh, ejemplo, en, en la educación en la manera curricular por dónde tendría que entrar sus estudios a partir de, la, de, de determinadas culturas que tiene Bolivia. Y esto va más allá, fundamentalmente va en la parte económica de la administración de los recursos naturales. Este es el proceso que ha venido todo, eh, desde los cataristas hasta nuestro tiempo, la Asamblea Constituyente, donde se hace más fuerte este planteamiento. Desde luego, Obviamente que, sí, sí, sí. De... Bueno, desde luego que eh, ha habido todo un proceso, ha habido todo un proceso que, que, que bueno, que es, que es que es elogiable, ¿no? Porque se está empoderando, ¿no? Eh, Bolivia se está empoderando poquito a poquito, aunque tiene todas sus sus pegas. Pero yo creo que en común lo que lo que pueden tener Senegal o Mali o Bolivia tienen un proceso, un pasado posiblemente eh, colonial, ¿no? O sea, tuvieron que sufrir el colonialismo y todavía hoy en día están pagando el, el precio de, de haber sido colonizados, de haberse sido prohibida su cultura, de tener que soportar una cultura hegemónica. Y, y yo, yo lo que veo, lo que intuyo por los amigos que tengo, es que además tienen que sufrir el, el acoso... De, de sentirse como menos dentro de su propia tierra, ¿no? Porque pues hay, hay, hay blancos, en, hay, hay franceses en Senegal, seguro, que son como si, fueran, como si fueran más gente que la gente que está allí. Incluso hay blancos, seguro, en Bolivia, que son más, por, por ser más blancos pues como que se consideran más gente, ¿no? Incluso los medios de comunicación intentan convencerte de, de eso, ¿no? Tú eres chiquito, eres eh, así como indígena, entonces eres menos gente. Entonces te tienes que sentir como acomplejado, entonces tendrás que hacerte cirugía estética y todas esas mamonadas que, que, que te hacen pasar por un tubo que no es necesario. Porque qué bello pues que seas como eres, ¿no? Qué bello que tengas esos rasgos porque denotan de que, de que algo queda de... De ese pasado, de ese pasado que sí era un pasado lleno de, Oye, de riqueza. ¿Jugamos o qué? Porque Gaby tenía, tenía pensado un juego. Vale. ¿Te apuntas, Hayu? Vale, sí. Vamos a hacer un juego con tres fases. Eh, la fase de la represión, la fase de la opresión y la fase de la liberación. Eh, pero esto va a ser dentro de breves minutos musicales. ¿Nos, nos esperas, Hayu? Unos segundos, claro. dos minutitos va. y venimos, ¿ta? Sí, ok, los espero, no hay problema. Bueno, pues seguimos aquí. Hayu, ¿estás por ahí? Sí, ando por acá. ¡Epa! ¿Y tenemos a Senegal también? A ver, Amadou. Eh, Es Amadou. Hola, ¿cómo ha estado? Hola, buenas tardes. Nangades. Sí, buenas tardes. Sí, estoy bien. ¿Aló, Amadou? ¿Cómo se Sí, me Ah, soy Amadou. ¿Angel, tú estás bien? kai. tú estás bien? ¿Ah? ¿Cómo estás bien? Tan estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo Yusuf, Yusuf Keita. Ok, ¿qué estás ahí con un par de amigos, Amadou? No, estoy aquí con Diájate, señor Diájate. Con Diájate, señor Diájate. Que habla muy bien español, que es profesor en el colegio de Dara, que está hermanado con un colegio del Puerto de la Cruz. Diájate, sí. ¿cómo estás? Sí, muy bien. ¿Y usted? ¡Muy bien! ¡Qué bueno sí, oírte! Sí. Hace mucho tiempo, ¿no? Sí, estábamos lejos, sí. trabajando. ¿Cómo va el trabajo sí. por allí? Sí, sí, bueno, regular. ¿Regular? Sí, y hoy por la mañana eh, Amoru me, me ha dicho que tienes un, un examen, ¿no? Uy, uy, no hablemos de eso sí. en la radio, que estamos en antena. ¿Sí? No hablemos de los exámenes en antena, por favor Aunque ¿Ah? tú eres profesor Y estás habituado Pero a poner los exámenes Oye, viajate, Hace mucho calor, ¿no? Sí, sí, aquí sí Mucho pero calor es, es normal, ahora estoy en Luga Menos calor en Luga Que en Dara, imagino, ¿no? No, Dara Hace más calor mm, Mira, estamos En conexión ahora con un compañero que trabaja en, en medios de comunicación independientes en Bolivia. ¿Bolivia? Sí, se llama Ajayu. Ajayu. Él está en antena. Ajayu, ¿estás oyendo, adiájate? Sí, Ajayu, lo escucho es claro. ¿Cómo estás? un placer conocerte. Sí, Hayu. Ajayu. Ajayu. Hola, hola. Sí, es el eh, Diajate, es profesor en Senegal, también trabaja en la educación Amaduba, que está con él en el ordenador ahí en Luga. Y bueno, también estamos hablando con, con Yusufa en el estudio, que es de Mali, y ha vivido muchos años en Senegal y ahora en Canarias. Y bueno, por aquí estamos los demás. Hey, Gaby, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y bueno, eh, ahora tenemos una propuesta para todos los que están aquí eh, com comunicando. Eh, mm -hmm. Ayu, dime. Dia ¿Sí? Ahayu, Diajate, Amadú, Yusufa, Yusufa y Rafa. Un juego... Exacto, claro. Un juego... Igualmente. Vamos a jugar a un juego. Mm -hmm. ¿Quieren jugar a un juego? sí, sí, dime. Mira, el juego eh, tiene tres partes. La primera es la parte de la represión La segunda es la parte de la opresión Y la tercera es la parte de la liberación ¿Todavía sí, quieres jugar? Repita, por favor La primera parte es la sí. represión Represión La segunda es la opresión Es la opresión Opresión Sí, y la tercera... Eh, hey, no se oye! ¿Sí? Y la tercera es la liberación Si hacemos bien, va a salir muy bien. Opresión, liberación. Sí. Entonces, Rafa va a hacer una propuesta para uh -huh. los movimientos sociales, para la gente uh -huh. que estamos ahora comunicados. Y nosotros vamos a hacer eh, propuestas para conseguir eso que dice Rafa. Yo voy a hacer, en eh, la, la primera parte, voy a hacer el papel de malo. Yo voy a ser malo. Entonces, yo voy a ser de. Eh, del poder hegemónico puedes verme como si yo fuera el poder transnacional o el poder de un país muy, con mucho poder uh -huh. o como el poder de un banco y te va a decir uh -huh. ¿vale? pero tú tienes que seguir haciendo propuestas para conseguir lo que Rafa eh, nos propone que consigamos oh, ¿lo entiende? Sí, sí, ¿vale? Claro. Venga, ¿empezamos todos preparados? ¿y Hayu? ¿sí? Okay. Ok. Venga, Rafa, propuesta. Venga, la propuesta es los africanos y las africanas podemos controlar nuestros recursos naturales. Sí, que si sí, podemos controlar nuestros recursos naturales sin meter las manos de los robos. Pues no, porque el, le, tenemos las mm, multinacionales europeas que están haciendo dumping en los países africanos. Bueno, hola. Sí, pero hola. espérate, espérate, no, pero sí podemos, porque podemos boicotear a las multinacionales. Sí, pero las multinacionales son más fuertes que los movimientos sociales que son como átomos pequeños. Las multinacionales tenemos mucho poder y si juntamos mucho dinero podemos comprar a vuestros gobernantes. ¿Multinacional estás ahí para qué? Para, ayudarlos, para ayudar a los africanos, para manipular sus recursos naturales o están ahí para robarnos los recursos naturales que tenemos en África? Las multinacionales estamos para conseguir nuestros propios intereses. Queremos ganar dinero y no nos importa si la gente muere o, o vive. Mejor si muere, porque así menos problema. Amadou, ayuda, ayuda Amadou. No, mi, mi, mira, bueno, sabes que es muy, es muy difícil protegernos de los recursos naturales, porque, bueno, como acabas de decirlo, el círculo de, de, de, de bandido, que es los multinacionales nacionales y siempre, bueno, robar los recursos, pero sabes que ellos están ahora, lo más grave es que una parte del mundo, es decir, donde ellos viven y donde se puede empezar la lucha, una parte, de, bueno, que es, bueno, uh, el occidente, ellos, los multinacionales han llegado con sus cadenas de, de, de comunicación a construir una pared de ignorancia, de ignorancia. es decir, Ahora, es que un día una de descripción en una sala de discusión Skype, un, un, un, un, un europeo me ha, me ha preguntado si si África hasta ahora hay caníbales. Si nosotros en África seguimos comiendo a personas, ¿sabes? Es decir que, bueno, hay gente, bueno, los mundos han, han, han, han llegado a, con éxito, con una pared de ignorancia. El problema es que hay que hacerlo todo. Ah, ok, porque, ah, ok. <risa> Bueno, uh, bueno, hay que hacerlo todo. Para romper no, la pared de ignorancia, dices. Para romper la pared de la ignorancia, es decir, despierta a los europeos, que ellos, qué, qué, bueno, qué, bueno, saben que ahora estás comiendo recursos, recursos que cuesta la muerte de muchos niños, que cuesta que ha costado, bueno, una porreta enorme en unos países la población europea, bueno, es, sabe eso, bueno, van a revelar ellos mismos contra sus propios gobernantes, propios bueno, políticos que en general, bueno, son, bueno, los líderes de unas multinacionales más fuertes, más ladrones. Bueno, para mí esa es la solución. Bueno, el boicot sí. El boicot Yo... también sí, sí, digamos, a boicotar. El problema, ¿cómo boicotar? Es que es a la gente... Bueno, si despertamos que esta gente, la, la, la gente puede llegar a, a hacer el vuelco. Pero si la gente, bueno, no sabe la realidad, es, es, bueno, la verdad es que la, la gente, bueno, no sabe la realidad, no, no sabe que multinacionales, bueno, están uh, robie, uh, robando recursos del de tercer mundo. Ja, ja, ja, yo soy la multinacional y yo voy a decir la verdad. La verdad es que nosotros no robamos los recursos, ustedes nos deben mucho porque hay una deuda externa que pagar y además en los más media, en los medios de comunicación, nosotros sí es verdad que nos encargamos de que ustedes piensen como nosotros queremos, pero ustedes tienen que pensar que el sueño americano... Es su objetivo, no intenten cambiar nada. El sueño americano es el objetivo, consumir. basura. No, no, no, no. sí podemos, sí podemos porque yo, yo en Bolivia se ha podido. Tengo un amigo en Bolivia que se llama Haro y me ha dicho, me ha dicho que sí, que, que, que se puede tener, controlar los recursos naturales, el propio pueblo. Haro, ¿estás ahí? sí, sí. Es verdad sí, que sí. se puede, es verdad que se pueden controlar sí. recursos naturales. Se puede, y se puede más todavía, se pueden votar a las transnacionales de nuestros países. Nosotros tenemos memoria histórica. ¡Bien! Mil, sí si se puede se votar a las multinacionales. Se puede no echar fuera a las multinacionales. Porque, porque nosotros, uh -huh. nosotros los poderosos, que somos 400 familias en todo el mundo, tenemos mucho más poder para hacerles... ...acoso a todos los políticos que se encarguen de cambiar las cosas... ...acoso a todos los movimientos sociales que intenten salvar la, la economía de su país... ...y tenemos mercenarios y tenemos gente preparada con armas y con, y con la última en tecnología... ...porque nosotros estamos a favor del desarrollo, pero del desarrollo de armas de destrucción... En chiquito, no en masivo, sino en chiquito, nos encargamos de vender bombas de racimo y en, nos encargamos de vender metralletas para acabar con los movimientos sociales y destruir el proceso de Bolivia. ¡No vais a destruir el proceso de Bolivia, mamones! ¡No podréis! ¿A que no, a Harold? No, porque, no porque hay... Dile, dile, Jado, dile por qué no, dile por qué no. Porque los pueblos nos hemos organizado y estamos empezando. No ha servido de nada a los mercenarios, no ha servido de nada controlar los medios de comunicación, no ha servido de nada comprar a las organizaciones, porque la conciencia, la organización colectiva ha podido, sobre todos estos que han pretendido juzgarnos, y es difícil que puedan... A juzgar a todo un pueblo y más y somos pueblos latinoamericanos que andamos en procesos de liberación de igual manera en los, en los pueblos como África, Senegal y otros países más en los cuales Estados Unidos o el imperio tiene sus, sus ojos puestos Y Diájate ¿Tú tienes algo que oponer al poder omnímono de las multinacionales? Sí, sí, claro Sí, el contrapoder de las organizaciones Es que la semana pasada Si me recuerdo, había leído un artículo donde se trataba del Foro Económico Mundial y del Foro Social Mundial. Y esos dos elementos nos ponen de, ponen de relieve los, los dos poderes que actualmente, actualmente bueno, gobiernan, gobiernan el, el, el mundo. Y a mi modo de ver es un problema de, de voluntad política, porque aquí en África los presidentes suelen, uh, como decirlo, suelen copiar, copiar y aplicar la política de la FMI, del, del Banco Mundial, y estos tienen sus proyectos, programas que a veces no puede aplicar en nuestra, en nuestra tierra, eso construye un problema y la población no se reconoce a través de este poder y eso, eso es la crisis y los estados no pueden controlar sus recursos y la población sufre de eso. Ahora Pero entonces sí entrada, podemos, ¿no? ¿podemos no? ¿Podemos unirnos, movimientos sociales de África, de América? ¿Podemos unirnos? Sí podemos, ¿Sí? ¿no? Sí podemos, porque tenemos un ejemplo. Actualmente estamos comunicando, hay un puente comunicativo que estamos uh, organizando, ¿no? Y a través de este humano podemos intercambiar políticas, ver donde podemos unirnos como el Foro Social y Económico para decir no y aplicar nuestra propia política sin depender de los, de los multinacionales, porque explotan, a mi modo de ver. Vaya, vaya. Y esto no puede seguir. Eh. Bueno, mira, bueno, hay que, hay que luchar contra dos enfermedades. La ignorancia de los europeos y la locura de los africanos. Somos los lobos, ¿no? los africanos porque pues, no sabemos que ahora somos, somos bueno, bueno de, de gente de sí. fuera, que es la internacional. Y, bueno, estamos, bueno... Siempre bueno viviendo bajo una manipulación de nuestros políticos, que son si en general, bueno, los bueno, ladrones muy grandes y bueno, que no, no sirven para nada. Segundo, bueno, tenemos que abrir los ojos bueno, sobre las unas cooperaciones. Bueno, que siguen destruyendo, por ejemplo, bueno, sabes hay cooperaciones listos. Por ejemplo, bueno, necesita la cooperación japonesa. Construye clases de clases, pero eh, destruye mil veces bueno, bueno, eh, nuestros peces. Vaya, vaya. Aquí no, no, no, hay, no. hay argumentos suficientes como para cambiar el mundo. O al menos okay. eso nos parece. Pero, pero ahora vamos a pasar a la segunda parte del juego. Ya que ustedes tienen tantos argumentos, ahora la cosa se va a poner más difícil. Vamos a ir al campo de lo políticamente correcto. Y vamos a pasar de la represión a la opresión. Entonces, Rafa va a volver a hacer una propuesta y ustedes la van a defender con argumentos. Pero esta vez el poder eh, oligárquico, que lo voy a representar yo, les va a, hacer, les va a tirar por tierra los argumentos de una manera políticamente correcta. Eh, Rafa hace la propuesta y los demás la defienden. Nos podemos unir nos vamos a unir, nos podemos unir los movimientos sociales del mundo para que deje de haber desigualdad. ¿Cómo defienden ustedes esto? ¿Propuestas? Adelante. Yo digo que, que podemos, podemos unir sociales para hacer que deje de haber injusticias. Sí. Pero aunque ustedes se unan, nosotros nos encargamos de que el resto de la población los vea a ustedes como el eje del mal, terroristas y no como activistas que intentan cambiar el mundo, sino como los que van en contra del bien que nosotros, los poderosos, nos encargamos de encarnar. Siguiente propuesta. Teli, disparen... O sea, el señor multinacional está haciendo una objeción. Dice que nosotros, aunque nos unamos los movimientos sociales, que los poderosos pueden conseguir que nos vean como terroristas, como peligrosos o como tontos. Y que la población no va a estar con nosotros. ¿Tú qué piensas, Yajate? Pero no vamos a dejarnos, como decirlo, vencer a porque si tenemos la voluntad, y si sensibilizamos a la población, para consentir, consentizarles, bueno, yo pienso que los nacionales pueden vivir en un país y dividir los miembros de la familia, porque somos, formamos una familia Sí, sí. Bien, bien. Eh, yo estoy, con, con, estoy de acuerdo con usted, eh, y además le digo sí, pero nosotros eh, no nos encargamos precisamente de dividirles, sino de darles pensamientos que a ustedes les hagan más felices, como comprar, como tener cosas, como tener más comida... Que no, cosas que, como cosas que no, no necesitan, como bizcochos, sí. como Coca-Cola, es que no coches. No pero si comprendemos su estrategia, podemos inventar otra estrategia para sensibilizar a la población. Sí, sí, sí, pero si yo estoy de acuerdo con usted, usted va a entender mi estrategia. Pero el hecho de que usted entienda mi estrategia. Yo lo convierto en mi propia estrategia. Es decir, que si usted se opone al sistema que yo estoy imponiendo, yo cojo su antisistema, lo convierto en producto de comercio y todos ganamos, sobre todo nosotros los poderosos. Pero al final de cuentas, al final de cuentas, nosotros no tenemos que pedirles permiso nada a ustedes. Basámonos en nuestra propia soberanía de pueblos exigimos que dejen de molestarnos y si no lo acatan pues tendremos conflictos nos movilizaremos contra ustedes no nos interesa cuáles son sus razones sabemos que cada día nos morimos de hambre y estamos desprotegidos y nuestros gobernantes no hacen nada lo que vale ahora es que nuestros estómagos están vacíos y estamos siendo golpeados constantemente no nos interesa pedirles permiso queremos que se valen Y lo único que podemos hacer es decirles que se vayan, y si no, pues, aténganse a las consecuencias. Sí, pero, y si nosotros nos vamos, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Eh? Nos vamos a autogobernar. Vamos a generar nuestras propias políticas. Sí, pero ustedes no son capaces de hacer esas cosas. No, sí, sí podemos. Y lo hemos demostrado diariamente. Sí, pero los pocos, no los, los pocos casos a, aislados que hay luego acaban sucumbiendo. Porque la, la gente quiere, no quiere pensar, no quiere plantearse las cosas. Sucumben porque ustedes intervienen. Si no intervinieran, esto estuviera en éxito. Sí, pero nosotros nos encargamos de hacer cierta presión, si es verdad. Pero para que funcionen las cosas como la ONU, o como la OTAN, o como la, el Banco Mundial, es todo por su bien. Pero el, el, el Banco Mundial, yo no estoy de acuerdo, acabo de leer un artículo también donde se dice que el Banco Mundial ahora sus programas, por ejemplo, de agricultura, a veces no se puede aplicar en, nuestra, en nuestras países. Y hay otra, otra organización, FAO, FAO, que se encarga de, la, de los alimentos. Puede aplicar también su porque hay un problema entre los dos, el Banco Mundial, el BI también. Ahora hay otra estrategia, los gobiernos tienen que reclamar su propia autonomía, tener su propia decisión y la política que les gusta aplicar para aumentar producción. Asegurar su, sus, como decirlo, sus alimentos. Por ejemplo, ahora la crisis que estamos viviendo a veces es muy que difícil. Los políticos no hacían visto este, este hecho en su política. En su... Y ahora, por ejemplo, aquí en Senegal tenemos un como ¿cómo se llama? Eh, el guana guana se llama eh, grande ofensiva grande ofensiva de elementos es para aumentar la producción de cereales a la, al gobierno, disminuir las exportaciones que, que cuestan mucho dinero al gobierno general. pero bien. el presidente mismo dice que había un problema entre el FAO que es multinacionales. Bien, bien, bien. Todo esto que usted dice eh, está muy bien, pero yo tengo aquí al doctor Cabronitz, que es asesor del Banco Mundial, que le va a tirar por tierra todos esos argumentos que usted está dando. Doctor Cabronitz, por favor. Buenas tardes. Estimando mucho las aportaciones realizadas desde Bolivia y desde ese lugar de África, ¿cómo se llama? Senegal. Senegal sí. y Bolivia. Bueno, yo creo que ustedes están desestimando algo muy importante. Se llama control de masas. Control de masas. Somos Dime. especialistas en control de masas. Podemos controlar todas las masas de este planeta mediante sistemas estudiados desde la época nazi. Podemos controlar lo que piensan, podemos controlar lo que sueñan, podemos controlar lo que hablan por sus teléfonos y sus radios y sus internets. Podemos controlarles. ¿Propuestas? No, no puedes controlar... El, el, el corazón, la fe, Buena. lo que siente la persona ante el, los problemas que vive en su entorno. Y esta persona, lo que está dentro, nadie lo puede controlar. Sí, pero ¿Sí? lo que usted lleva dentro está alterado sí. por la información que nosotros ponemos en sus periódicos, en sus televisores y en sus cinemas nosotros eh, escogemos pequeños fotogramas, imágenes y palabras, cliché que diseñamos y hacemos que las oigan mil y mil veces hasta que sean real en su mente sí, pero esto se llama la propaganda pero en nuestro país Podemos sensibilizar a nuestra manera, a la población, para que ellos se den cuenta de que les engañan y que ahora van a tomar su propia decisión, elegir a sus dirigentes capaces de, de llevar, aplicar una política que se encarga de sus problemas que viven en su propio país, sin depender y seguir dependiendo de los multinacionales. Pero no podemos radicalmente separarnos de los multinacionales, porque a mi modo de ver es un proceso Es un idea, es un trabajo que a lo largo del tiempo podemos tener nuestra propia autonomía. Voy a ponerle un ejemplo de la fuerza del control de masas. Si ahora mismo en Senegal o en Mali hubiera un movimiento similar al de Bolivia y ustedes reclamaran los recursos naturales, la pesca, el petróleo, qué sé yo, nosotros convenceríamos a la población europea y americana, tercana, la convenceríamos de que hay terroristas de Al-Qaeda en Senegal y en Mali y tenemos que intervenir militarmente y entre la gente que detendríamos no estarían solo la gente terroristas, sino también los activistas, esos que están intentando que el petróleo no sea nuestro, que el oh, oro señor. no sea nuestro. Señor, espera, bueno, mira, bueno, lo que, no sé, señor cabrón del Banco Muñal, no sé el golfo del Banco Muñal, no me acuerdo de su nombre, pero mira, señor director. Cabronitz. Sí, sí, sí, sí, sí. Diga, diga, diga. Bueno, asienta aquí, bueno tus abuelos lo habían bueno, utilizado contra bueno las masas del mundo, bueno sabes que antes de venir a colonizar nuestros países bueno la información que vosotros habían puesto en las cabezas de la de las masas bueno significa, significa que nosotros no tenemos religión están ahí para bueno llevarnos una cultura y llegar a crear bueno a colonizarnos bueno, a accesar armas, la esclavitud, y nosotros hemos llegado a luchar, a luchar hasta que tengamos nuestro, nuestra, nuestro, nuestra independencia. Ahora somos independientes, una parte. Bueno, nos falta la otra parte, bueno, que, bueno... No son independientes. No, no sí, no, nos, nos falta una parte solamente, bueno, es, es que pues, estáis, bueno, bueno dominándonos eh, de una manera injusta, es decir, que estáis ahí, robando nuestros recursos, intentar, bueno, construir muchas más paredes. Bueno, Señora Madú, poder... tenemos el control de masas y tenemos las armas, y la gente de aquí está preocupada por sus problemas económicos, como dijo la chica de Asturias, ellos tienen problemas económicos, no se van a preocupar de la gente de lejos con la que no hablan. Si nosotros exterminamos a unos cuantos activistas, unos cuantos luchadores de la pobre, libertad en África, no, no ocurrirá sale nada... La de tu coche? ¿Dónde sale lo que hace funcionar tu avión? Hombre, todo viene en nuestros países. Una pequeña revolución contra ti, tú vas a morir de hambre si nosotros... Pero tú... Unir, Mira, te voy a dar un ejemplo. En el delta del Níger, en Nigeria, Hay un grupo de rebeldes que intentan bloquear el petróleo que sale para nosotros. Bien, ese petróleo del delta del Níger, ese petróleo es nuestro, ¿comprendes? No, no es no, vuestro, no, no, es nuestro. No, no son rebeldes, no son rebeldes, son, es la población. ¿Vale? Pero eh, ¿por si qué hablamos con ellos? Eso, si tú tienes la fuerza de contra de eso, bueno, es que, bueno, tú a utilizaron los políticos de este país y esta gente esta es la población que intenta recuperar, bueno, una gente que trabaja en estas empresas para, bueno, ganar dinero, para, bueno, llegar, llegar también a vivir. Pero mira, bueno, todo eso acabará un día, ¿eh? Pero ahora, bueno, uh, Lumumba, Zancara no está, pero bueno, estamos constru construyendo un millón de Lumumba, un millones de Zancara de, de, de para cambiar este mundo. Muy bueno. Bueno, yo creo que Amadou, Amadou eh, Jaro, Díazate, eh, Yusufa, eh, Rafa y todos los que nos están escuchando. Eh, bueno, decir que el juego hasta ahora está yendo muy bien. Los argumentos son de mucho peso. Tenemos ya muchas cosas que se pueden hacer. Desde luego, eh, solo hacer una reflexión. De verdad, eh, quisiera escuchar de cada uno de ustedes. Eh, ¿Cómo se sienten cuando hay un papel opresor que está total, todo el rato tirándonos por tierra los argumentos y tal? Esto, ¿Cómo se sienten? Vamos a hacer una rueda de, de palabras, a ver, ¿cómo nos sentimos? Eh, sí, le doy la palabra a Jaro, por ejemplo. ¿Cómo, cómo te has sentido bueno, en este juego? Uh, nosotros hemos pasado por eso y al final hemos, todos hemos decidido no preguntarles a las empresas multinacionales. Cuando nos pusieron aparatos de represión, nos autoorganizamos, conformaron, por ejemplo, uno de los grandes hitos que tiene Bolivia en el siglo XXI es la conformación del cuartel indígena de Calachaca, que se conformó, un, eh, los pueblos indígenas conformaron su propio ejército para hacer frente a las represiones que estaba haciendo el imperio. Les dijimos de que, al final de cuentas, ellos no deciden, somos nosotros. Uh -huh. Y muchos de nosotros hemos entrado en la lógica de ya no preguntarles, no darles argumentos, no responder a sus consultas ni a sus contraargumentos, porque lo único que hacen es confundir. Y desgastar, seguro. Y, y, desde, y lo que hemos empezado es trabajar desde abajo con la gente, demostrando Muy buena. que lo que hacemos está bien, si quieren nos consultan, si no, no, pero los transnacionales ya les decimos que queremos, y si quieren bien, y si no, pues que se vayan, ¿quién los necesita?, Muy buena, este, este argumento, que, bueno esta reflexión que nos das ahora nos va a servir para la siguiente parte del juego ya, que vamos a acabar y vamos a volar con la tercera parte del juego. Pero antes quisiéramos escuchar, a ver, ¿cómo se han sentido Amadú, ¿Cómo se han sentido Díazate? Amadou, se Amadou, ¿cómo te has sentido en este juego hasta ahora? ¿Cómo te has sentido haciendo este juego hasta ahora? No, bueno, es un juego muy, muy, muy importante y bueno, no es un juego, no lo considero como un juego pero bueno, es una charla muy, muy importante, bueno, que puede servir, bueno, base de, bueno, de, uh, para trabajar, es algo muy importante, todas las ideas que hemos, bueno, hablado aquí son ideas muy importantes, bueno, son, es la verdad, bueno, también, bueno, bueno, en esa idea se puede sacar, bueno, un libro que puede servir como un guión para solucionar unos, unos problemas. Es que, bueno, desgraciadamente, es que, bueno, la gente no, no, no quiere escuchar, bueno, no da importancia, bueno, a lo que pase, pasa actualmente en este mundo, como de bueno, como de malo, bueno. Bueno, es muy importante, ¿eh? Muy bien. Y, bueno, seguimos adelante, Inshallah. Eh, Ishala, bueno, Ishala. yo comparto la idea de, de mi amigo Amadou. Uh -huh. Bueno... Es un trabajo me parece interesante, en la medida en que vamos, eh, como decirlo, buscamos en la psicología de las personas eh, que hacen funcionar las fuerzas, los poderosos y los débiles. Y tenemos aquí la oportunidad para salir, y que cada uno siente, y cómo piensa o cómo reflexiona el mundo para mejorarlo y me parece que es muy positivo el intercambio y bueno gracias para el intercambio muy bien y yusufa, yusufa un poquito como te has sentido bien bien ha sido importante no bien pues ahora vamos a pasar a la tercera y más eh, satisfactoria parte de este juego que es la liberación entonces ahora eh, todos los argumentos van a ir en positivo no va a haber represor vamos a dejar de lado un poco ese papel de, de transnacional, de poder oligárquico, vamos a olvidarnos de ellos como propone Haro y vamos a hablar todos en positivo es decir, eh, la consigna puede ser la siguiente, yo hago una propuesta o la hace Rafa o la hace Yusufa, o la hace Haro, Amadud y, y y otro eh, dice, sí. Y además hago una sobre propuesta sobre la propuesta y otro tomará la palabra y dirá sí y además y a ver hasta dónde podemos construir en este mundo de utopía posibles. ¿Quién empieza haciendo la propuesta? Rafa, por ejemplo, con una que hiciste antes, toma una de las que... Eh, bueno, la unión de... creo que es posible que los movimientos sociales nos unamos. Nos vamos a unir ¿Alguien quiere tomar la palabra? Venga, voy a, voy a hacer yo mismo Sí, y además Vamos a crear una red A nivel internacional Entre las personas que están en los movimientos sociales más De los países más desfavorecidos Con todos los que estamos En, en, en los que llaman favorecidos Pero que estamos jodidos también Sí, y además ya existe Lo que pasa es que está muy dormida venga chicos, anímense, más propuestas Sí, además que si además, intercambia... sí, además intercambiaremos información y trabajo con los cuales podemos difundir lo que sucede en uno de nuestros países para poder comprender las distintas realidades que nos atinen. Sí, además vamos a animar a más gente a que colabore en estos medios de contrainformación Y además, las, y además las trabajaremos en un nivel profesional para que no las tipifiquen de simples panfletos, sino se ha tomado como fuentes de información fidedignas y serias en el manejo de, los, de las fuentes que podamos tomarlas. Ok, bueno, ahora tenemos que despertar a la gente, que todos, bueno, que es que nosotros todos sabemos, que vamos a saber que, bueno... Somos seres humanos, somos más importantes que las mercancías, somos esclavos del material y, bueno, no tenemos que funcionar como máquinas, tenemos que, bueno, pensar a nosotros mismos para saber que nosotros somos seres humanos y tenemos, bueno, que proteger a nuestros hermanos y también despertar a la gente que, bueno, que tenemos que abrir las orejas, abrir los ojos Bueno, ver lo que pasa, sepa, sepa razones de este mundo y, bueno, fijar soluciones. Sí, y además, para esto que dice Amadou, de despertar las conciencias, vamos a hacerlo llegando al corazón de las personas y haciendo que usen la razón. Corazón y razón. Sí, y además, hoy han hablado personas de Canarias, de Bolivia y de Senegal. Y ya lo están haciendo porque, además... Amadú ha publicado no solo en Indimedia Canarias sino en Indimedia Bolivia también el artículo que tú leíste al principio del, del programa de radio uh -huh. y creo que además va a haber mucha gente de Bolivia que empiece a comunicarse con gente de Senegal y otros países de África para ayudarse mutuamente porque creo que aunque estamos todos los que más se pueden ayudar son la gente que están en los diferentes sures Sí y además nos vamos a unir y vamos a aprovechar este momento de oportunidad en el que se habla de crisis que es la crisis de los de los trabajadores y por fin vamos a tomar conciencia y nos vamos a unir. ¡Josema, sí. Billy, Carol! Venga ¿propuestas? Sí, venga propuestas, venga va, sí, sí además, además que una propuesta, venga. Pues, no. Yo a mi modo de ver los países más poderosos tienen más en ellos tienen que ayudar a los países pobres como los nuestros y un ejemplo es el puente humano que ya existe entre España, Canarias y el distrito de Ghana y a través de este puente humano la gente Hay algunos humanistas que siempre se sucian de la suerte de los pobres, porque aquí la gente piensa que a veces los europeos nos exportan la suerte, pero hay unos que se sucia de nuestra suerte, y eso es un ejemplo de memoria que es muy interesante. También hay que educar a la población, porque Aquí, por ejemplo, en Senegal, la educación también, hay, hay un fallo en la educación. La gente, vive, la gente tiene que comprender ¿sí? las personas, eso es muy interesante. Y también hay que creer en sus capacidades, hay que creer en sus fuerzas y evitar, como decirlo, Tener los ojos fuera, como los canegeses. no piensan que no pueden entrar en su propio país. Para ellos solo la inmigración es la solución, inmigrar, inmigrar. Y eso no puede funcionar, y una, un país no puede desarrollar inmigrando. No Algunos que tienen que quedarse, trabajar y desarrollar su país. Esa también es otra propuesta que yo tengo. Bien, sí. Y además, el 17 y 18 de octubre en París uh -huh. hay una convocatoria uh -huh. para protestar contra el sistema de migración de la Unión Europea y yo uh -huh. creo que para el 17 y 18 de octubre esa uh -huh. movilización no será solo en París, sino que puede llegar a, a América, a África... Y a Canarias, sí, por supuesto. Sí, sí, claro. Ya hay un montón de organizaciones que se han sumado. Uh -huh. Y se llama... Eh, Sommet Citoyen Migración uh -huh. eh, El correo electrónico es... sommet.cituoyant.migration en plural, arrobas.gmail.com Para uh -huh. los que estáis ahí en la francofonía. Y para los otros... Uh -huh. Se pueden poner en contacto más fácilmente a través de eh, plataformasomosmigrantes arroba gmail.com Somosmigrantes arroba @gmail @gmail Bien, pues eh, estamos llegando al final del programa. Eh, agradecer a los compañeros que están en Senegal, a Madud y a Jaté, a compañero Jaro que está en Bolivia, ahí en Sucre, dando caña, como decimos nosotros. Eh, bueno, a Josema, que ha participado, a las amigas asturianas que están aquí de visita A Carol, Carol, Silenciosa ella y rotunda Bueno, a Pili, que está en, en el aparato técnico ahí, siempre al frente eh, Ian, que está aquí con nosotros y... Jaro, ¿cómo estás? ¿Cómo nos vamos? Bien, bien, aquí trabajando Buena continuación ¿Quieres darnos algunas palabras de broche, de despedida? No, que hay que seguir con el trabajo y unirnos entre todos para poder hacer cosas. Adelante. A esa gente que dio su ejemplo y su vida. Ay mamita recibe Amadu, Amadú, ¿qué? ¿Un broche de despedida? Sí, bueno, si Amadú. Pues, no, sí, estamos todos bueno, en el mismo barco. Y bueno, suerte. Bueno, hoy, hoy Uy, yo, se oye muy yo, mal. Amadú, acércate sí. al micro. ¿Sí? ¿A lo, a lo Ahora. ¿sabrá? Sí. Porque digo, digo que suerte a todos. Y bueno, hoy hemos desarrollado algo importante. Y bueno, invito a todo el mundo, bueno, colaborar con nosotros para llegar, bueno, a construir un puente. Salud. Venga. Pero, Ahí ya hola. Y a Yusufa, sí. que está aquí con nosotros, nos estamos yendo. Despedirnos. ¿Nos despedirnos? ¿sí? Bueno, Puedes decirlo en Wolof y, y en sí. Mambara, si quieres. Y Bueno, Amadou, agradezco a todos por estar en programa. Y también, yo soy un amigo que me ha gustado, y yo soy un amigo que me Y yo soy un amigo por un amigo por un amigo que me o mamá, amo, capacidad como claro. eh, eh, com bien. Es solo que estaba diciendo que se amado en Olaf. Y despedir y dar a Amado Gracia, que es que llevo aquí casi rato sin hablar, eh, que estaba escuchando y aprendiendo cosas y lo que no sabía, y algún día hablaré mejor que Rafa. Oh, con Rafa. si Dios quiere hablar mejor tío. Ya Muy bien. Ay, mamita, canto esta canción. Rafa. ¿Aló? Aló, Rafa. Sí, te escuchamos. Kairer, Kairer. Sí. Kairer, Kairer. Kairer, ¿qué es? Kairer, Lorer. lo Lorerete. Kairer. <risa> <risa> <risa> ¿Es una palabra chere. Ay, ay, ay, chere ay, ay, ay, ay, a comer, a comer. Sí, vamos, vamos a comer bueno, algún día <risa> sí. Gaby y ay, hablaremos también, Wolof sí. casi como tú sí. eh... <risa> muy bien Amaru venga, hasta luego ay, ay, ay, ay, ay, también Chao. chao. Hasta <risa> <Adiós. Salud. risa> Bueno, estamos llegando ya, casi casi, solo quedan unos segunditos musicales Voy a dar una, una referencia para los compañeros migrantes que están por aquí, por allá, escuchándonos Tenemos una página web que tiene recursos, guías y manuales por la libertad de movimiento ...pasos para conseguir los papeles por arraigo... ...pasos para conseguir la tarjeta sanitaria... ...y muchas cosas más para... ...para tus derechos... Eh, ...puedes consultar... ...www.transfronterizo.net www.transfronterizo.net -e ...aquí puedes encontrar recursos... Eh, ...noticias, enlaces... Y puedes también colgar eh, noticias crónicas y, bueno, si hay textos, investigaciones y muchas cosas más. Transfronterizo.net Nos vemos la semana que viene. Un abrazo, un besote a todos los que están escuchando y a todas. ¡Salud!